Eh, pues estos relatos eh, pasaron eh, el pasado 17, que era viernes. Yo, yo trabajo en la construcción y me llamaron, pues no sé si era un martes o así, para, para convocarme o para quedar con, con, un, con un supuesto particular para, para hacer una obra en, en, en una borda que tenía en un monte, que tenía que reparar y que tenía que ampliar unas cosas, o no sé qué me dijo y quedamos para el, pa el viernes 17, como, como os he comentado. Y apare, aparecí eso es, en, la, en la zona de Lumbier, y aparecí a la, llegamos a las 7 y media, aparecí hacia las 7, le, le volví a llamar yo a él y le dije, ah, estoy llegando. Pues cuando llegó, me dijo, sígueme con el coche, él tenía un 4x4 y le seguí yo, que el mío era un turismo. Eh, fuimos de, de, de una pista hacia, hacia el monte, y ya cuando el camino, un par de kilómetros o no se sé, no son sé y cuando ya la pista se estaba poniendo un poco, mal, un poco peor pues me dijeron que aparcase el coche ahí, a la izquierda y que, se, que me montase con ellos en el 4x4 entonces yo cogí mis cosas y me monté en el coche en el 4x4 con ellos y transcurrimos por el camino hasta arriba del todo hasta que acabó la pista, hasta un alto... bueno, no sé si era un alto si acababa la pista, pero allá ...y en cuanto me bajé del coche, que estaba, eso sí que es cierto, había unas bordas allá al lado... ...en cuanto bajé en el coche, porque él paró y me dijo que era aquí... ...nada más bajar del coche, pues eh, me aparecieron por todas partes... Eh, pues, no sé, ...unos hombres armados y encapuchados, armados hasta los dientes... ...y me dijeron que, que, me, que me tirase al suelo y se me vinieron encima... Eh, me maniataron me sacaron todo todo lo que tenía en los bolsillos la cartera eh, el móvil las gafas que tenía puestas y, y una carpeta y un metro para coger apuntes y un poco más no entonces eh, ahí, ahí, empe ahí empezó ahí el infierno de, de, de, de siete horas que que tuve que que tuve que pasar y me empezaron a, a golpear y a, a, a a humillarme, a amenazarme, y en un momento dado incluso me pusieron una bolsa en la cabeza eh, eh, asfixiándome, ¿no?, porque me, me quedaba sin oxígeno. Esto me hicieron unas cuatro o cinco veces. Y, y de ahí pues eh, transcurrieron pues, las amenazas, las humillaciones y, y todo, y me decían que colaborase con ellos porque si no me iban a arruinar la vida, a mí, a mi familia, que que me iban a mandar a la cárcel, que me iban a, que iban a sacar autos en contra, contra mío, y que me iban a arruinar, y, y que, que él era, ellos eran Dios para mí, ¿no? Y yo era, yo era pues, una mierda, yo era una mierda y, y que ya no, si, no iba a existir más, y, y, y pues, ese tipo de amenazas, ¿no? Pues visto, visto, visto el panorama que había allá, pues uno se puede imaginar cómo se puede sentir, ¿no? Eh, pues siguieron la, esas humillaciones y, y todo esto durante siete horas y en un momento dado incluso me, me, me sacaron un maletín lleno de dinero diciéndome que colaborase, que si colaboraba con ellos lo primero era mi seguridad, que me iban a dar todo lo que quería y, y que mi vida pues iba, iba a ser pues nada diferente, o sea, muy diferente a, a si les de decía que no o si les denunciaba, ¿no? Eh, me decían que si les denunciaba eh, que, que me iban a arruinar la vida a mí y a mi familia y que me iban a meter a la cárcel de por vida y que, y que tenía que colaborar sí o sí. Yo, yo, yo les dije que no, que, que pues aunque se me hacía duro en el momento, y, pero yo... Yo les dije que no podía y, y no. entonces cuando ya les pareció a ellos, eh, ya pasaba la madrugada, no sé si, qué hora era, las 2 de la mañana o no, no, no, no puedo concretar tampoco, porque no sé, eh, me, me soltaron eh, y me dejaron eh, donde, donde me habían cogido, ¿no? ¿No? donde había subido con ellos en el coche me dejaron otra vez al lado del coche, Y me hicieron una citación para, para el miércoles pasado este, que no sé si era veintipico. Eh, me hicieron una citación en Valtierra, creo que es, para, para, para, para, para hablar otra vez con ellos, para, para, para que colaborase con ellos y trabajase con ellos, que no, que no sabían en qué ámbito o dónde, pero colaborar con ellos, ¿no? Y, y me dejaron allá y con, con esa citación eh, pendiente para el miércoles, que, que por supuesto no aparecí y, y, y es más, les denuncio por, por, por todo lo que me han hecho y para que no le no les pase eh, esta situación, que no, no, no tenga que vivir ningún ciudadano vasco ni ningún ciudadano del mundo, espero. Entonces... Eh, no no aparecí a esa citación que os he dicho y el jueves eh, tuve alguna llamada eh, que, que no cogí y algún mensaje me escribieron también, pues eso, ¿no? Pues reiterando que colaborase con ellos, esto, lo otro, eh, y, y pues yo, yo les respondo con, con, con una denuncia que les he metido y... y, y... O sea, la tengo nada? Y, y, de, y denunciando esto en público, ¿no? Para, para que espero que sea el último y esto quede aquí.